50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berizo, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del viernes 30 de septiembre. Comenzó el perfeccionamiento docente en la región. Los alumnos del nivel primario de la región no tienen que asistir a clases debido a una jornada de perfeccionamiento docente dispuesta por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. La medida fue comunicada la semana pasada a las escuelas de La Plata, Berizo, Ensenada, Bransen y Magdalena y comprende a todas las escuelas de nivel primario. No afecta el dictado de clases en los establecimientos secundarios que tienen actividad normal. Realizarán un festival a 32 años de la desaparición de Andrés Núñez. El sábado 1 de octubre, familiares y amigas concentrarán en Plaza San Martín desde las 2 de la tarde, donde habrá micrófono abierto y música en vivo para exigir justicia. Desde los allegados denuncian que hace 27 años que el policía Pablo Martínez Jerez se encuentra prófugo. Radio Futura habló con Manuel Bujuc, abogado de Mirna Gómez, pareja de Andrés Núñez. Y estamos ahora encaminándonos a realizar el juicio respecto de ...aquellas otras personas que estaban en la brigada ese día... ...y que pudiendo, este, estando en condiciones de evitar eh, el desenlace fatal... ...las torturas y la muerte, no lo hicieron. Eh, en eso estamos trabajando. En estos días tuvimos un fallo importante, el Tribunal de Casación que dejó por un lado firme la integración del tribunal y por otro lado pidió la pronta realización del juicio. Así que estamos ahora en la etapa de ofrecimiento de prueba y con mucha expectativa de avanzar lo más rápido que podamos hacia hacia este juzgamiento. Un servicio que informa más acerca Inauguran una plaza para conmemorar las asambleas de inundados. Este domingo desde las 3 de la tarde, en 8, esquina 528 y avenida Antártida, vecinos llevarán a cabo una jornada para visibilizar la lucha por mejores políticas municipales. En este marco inaugurarán la plaza Nuestra Lucha. La jornada está abierta al público en general y se enmarca en las actividades realizadas por las asambleas camino a los 10 años de la trágica inundación del 2 de abril del 2013.